Durante el fin de semana largo desalojaron un predio en Los Hornos. Este fin de semana la policía desalojó un intento de toma en el predio ubicado en 141 entre 70 y 71 por parte de 40 personas que se encontraban delimitando las tierras. En los últimos relevamientos se mencionan más de 250 asentamientos existentes en La Plata. Los registros de la municipalidad reportan que en lo que va del año hubo cinco intentos de tomas que fueron desalojados. Mientras se registran tomas en Abasto, Melchor Romero, Villa Elisa, Ringuelet, Villa Elvira, Parque Sicardi, San Carlos y Los Hornos, no se registran respuestas sobre la situación habitacional en la ciudad. Comienza la aplicación de la cuarta dosis contra el COVID-19. La ministra de Salud Carla Bisotti, anunció que se comenzará a aplicar la cuarta dosis de vacunas contra el coronavirus a los mayores de 50 años, personas que presenten condiciones de riesgo, miembros de las fuerzas de seguridad y docentes. La ministra de Salud aseguró que las vacunas contra el coronavirus, además de salvar vidas, siguen siendo la mejor herramienta para disminuir las hospitalizaciones. Un servicio que informa más acerca. El programa Más Salud en tu Barrio estará en Los Hornos. Desde las 9 de la mañana y hasta el mediodía, en el Centro Cultural y Deportivo Los Hornos, ubicado en 66 y 152, se llevará adelante una nueva jornada de atención sanitaria pediátrica. La misma ofrece controles integrales de salud a niños y niñas de 0 a 14 años, vacunación de calendario y control odontológico. Desde la organización solicitaron que quienes asistan usen barbijo y alcohol para acudir a esta jornada. La temperatura mínima para hoy en las regiones de 15 grados y la máxima de 23. Nos encontramos en la próxima emisión. Un servicio informativo de la región.